Amigos amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa y en esta oportunidad vamos a hacerlo con un instrumento que realmente cada vez que lo escuchamos sonar eh, nos hace parar la oreja, como se dice habitualmente. El arpa, un instrumento de cuerdas pulsada compuesto por un marco resonante y una serie de variables de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. Las cuerdas pueden ser pulsadas con los dedos o con púa. Además, la arpa clásica usada eh, actualmente en las orquestas, existen otros tipos como el arpa celta y el arpa paraguaya. Es el instrumento musical nacional de Irlanda, Paraguay y Perú. Vamos a comenzar este bienvenidos al show de hoy con una interpretación de dos arpas. Es realmente magistral, fantástica, con un tema que es un clásico, sin dudas, Pájaro Campana.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 talvez que rais no haber nacido no haber nacido entonces se ¿sí? Ya, y ya veras Como a pesar Y de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo volvo no son nada no soy Prezo La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos Entonces si Porque la vida ya te empuja como un augido interminable interminable Compartíamos esta enorme versión de palabras para Julia en la voz de Jorge Nasser interpretado acá en el con el grupo Nickel, el grupo uruguayo Nickel. Coséu tin koití solo que es el autor de esta letra espectacular nacido en Barcelona en el 28 y fallecido en la misma ciudad en 1999. Fue escritor español, perteneció a la llamada generación del 50, junto a otros escritores que tienen en común el compromiso moral y político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. Su familia vivió el drama de la muerte de su madre Julia, víctima de un bombardeo aéreo del bando franquista sobre la ciudad de Barcelona en 1938. Más tarde, eh Goitisolo puso a su hija el nombre de su madre fallecida y en palabras para Julia, un poema musicado y cantado también por Paco Ibáñez, versionado luego por infinidad de cantantes a lo largo del mundo, eh reunió la memoria de las dos mujeres. Eh, luego retomaría esa temática en Elegías para Julia del año 93. Decía Manuel Vázquez Montalbán, la poesía de Goytisolo no fue solo una propuesta ideológica limitada a dar una alternativa al capitalismo franquista, sino que aspira a la construcción de un nuevo humanismo. Recibió innumerables premios a lo largo del planeta. Su último libro es justamente de 1999, poco antes de su muerte, ocurría en situaciones no muy claras aún. Compartíamos este Palabras para Julia de José Agustín Goitizolo en la versión de la banda uruguaya Niquel. No, no puedo más, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella y ya verás cómo a pesar y de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos entonces si Y la música ahora de Simone, cantante brasileña, ha cantado tanto en su idioma materno, el portugués, como en español, obteniendo un éxito similar al de su compatriota Roberto Carlos. Hizo su primera prueba de grabación en el 72 en los estudios Odeon de San Pablo, siendo contratada ese mismo año. En el 76 grabó la canción O oh, que será tema principal de la película Doña Flor y sus dos maridos, ocasión en la que conoció al cantautor Chico Oarke. En el 78 lanzó Cigarra, que incluye canciones sononimas compuestas especialmente para ella por Milton Nascimento. Su discografía es extensa y entre sus canciones más conocidas y reeditadas están Procuro olvidarte del compositor español Manuel Alejandro. Hemos conocido su voz a través de canciones de telenovelas brasileñas, las cuales suman más de 50 a lo largo de su carrera artística, como por ejemplo, Roque Santeiro, Pantanal, Mujeres de Arena, Cara a Cara, por nombrar solo algunas de las más exitosas en Uruguay. Aquí Simone, procuro olvidarte. Solo la hay tanta. No sé lo que haría. Lo que haría por que estuvieras tú, por que vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Pero Siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos me redue en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido En la noche, y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las sobras, cayendo Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras lo que haría por no sentirme así Duke Max es una banda de rock nacida en el 67 en Londres que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos periodos de popularidad. Fue fundada por los vocalistas y guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer y el baterista Mike Flevo. Con la llegada de los años 70 surgió uno de sus periodos de crisis más importantes donde sufrieron la salida de sus principales compositores, pero por otro lado llegan Christine McVie y Bob Wedge. Hasta el día de hoy, Flebook Max es reconocida como una de las bandas más exitosas del mundo con más de 100 millones de copias vendidas. Su disco Rumors se posicionó dentro del top 10 de la lista de álbumes más vendidos de todos los tiempos. Flebook Max y este Everywhere. Shaka, que es una canción escrita por el artista de Rhythm and Blues Percy Mayfield, irá por primera vez en el año 1960 como un demo a capella. Se hizo famosa después de que fuera grabada por el cantautor y pianista Ray Charles con la vocalista de The Realities y finalmente se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de charles la grabación alcanzó el número uno durante dos semanas en billboard hit terror ya ganó un premio Grammy a la mejor grabación de Rhythm Blues. La canción fue número 1 en la lista 6 durante 5 semanas, convirtiéndose así en el sexto número 1 de Charlize en esa lista. La canción ocupa el puesto 380 en la lista de la revista Rolling Stone, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ray Charlize, hit the road, Jack. just away cuz i'll be back on my feet someday okay did you call this on us dude you ain't got no money you job and no good well i can't give you shit City and Color es el proyecto del músico canadiense Dallas Green, originalmente miembro de Alexis on Fire, con él ha publicado varios eh, LP y tres álbumes de estudio concretamente y un álbum en directo, vamos a compartir algo de City and Color, en este caso Bring Me Your Love. as tears of sadness soaked the ground the people crept in took his brother away and i day day just let me go and be all the things that i forgot to say racing through my mind on oh, no. on don't you bury me six me under Best of party only happens when he dies We Gather round to pay our respects While their souls are still searching for Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer era oscuras y hoy sembrada de bombilla. Fiesta, la canción clásica de Juan Manuel Serrat tiene dos versiones, una grabada en España en 1970 en el álbum Milinies, donde parte de la letra fue censurada y modificada y luego otra versión que quedó como definitiva a partir del año 1976. Vamos a finalizar el bienvenido al show del día de hoy justamente con la versión de Joel Manuel Cerrat del año 1970 de su álbum Mi niñez y este Fiesta. Ellos en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleares. Apurad, que a yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar, él es la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, magreando a una muchacha Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.